El robot sumo al momento de pasar por un color que ya fue establecido reproducirá un audio dependiendo del color. Habitación.